Mi nombre en español es El Ruiseñor de los Andes. El dicho, nadie es profeta en su tierra, bien se podría aplicar a la vida de Soyla Augusta Emperatriz Chavarri del Castillo, o más conocida como Imazuma. Nacida en Michoacán, Cajamarca, el 10 de septiembre de 1922, la joven Soyla empezó su carrera musical ciento descubierta a la edad de los 12 años. Adquirió el nombre artístico de Imazumac, vocablo que es tomado del quechua, que significa que bonita. El nombre hace referencia a su directa descendencia con el inca Atahualpa. nací en Perú pero en 1956 me hice ciudadana de los Estados Unidos he viajado a todas partes del mundo amo mi país y considero que mi voz y mis canciones pertenecen a todos los países no hay diferencia para mí desde 1946 radicó en los Estados Unidos y es la única artista peruana que tiene su propia estrella en el paseo de la fama contenta vivir aquí Puesto que yo trabajo y he dinero Para muchos de nosotros, debido al completo desconocimiento Nos asombra el éxito internacional que tuvo la gran Ima Sumac Además de haber grabado discos que hasta hoy en día son motivo de culto por mucha gente en el mundo Y de haber influenciado a miles de músicos El registro vocal de Ima Sumac no tiene comparación La joven pareja forjó una carrera internacional en la música y en el cine, junto a grandes artistas como Charlton Heston y Robert Young. Solo cuando haya sido devuelto al Templo del Sol, entonces podrá el pueblo de los incas ser grande. Su voz se prestó para una de las canciones de La Bella Durmiente de Walt Disney. A vísperas de su muerte, en noviembre del 2008, regresó al Perú y recibió condecoraciones del propio mandatario. Como dijo alguna vez... La recordaremos y será inmortal gracias a su música. Es realmente impresionante la vida de Ima Sumac. Así es, nos deja un enorme legado musical, como las vírgenes del sol, a ti solita te quiero, el picaflor, entre otros. Y es que Ima Sumac también es parte de nuestra identidad nacional, esa que nos hace un país de todas las sangres. es <risa>